Funeraria Sendero. El camino hacia la eternidad. Atención las 24 horas todos los días del año. Funeraria Sendero. 1 Norte 2103 en Talca. Contactos al 942-695-635 o al 71-251-8751. Correo electrónico c c e r p a g o m e z c o m Funeraria Sendero.